¿Le gustaría que los noticieros por radio o televisión empezaran con buenas noticias? A lo mejor usted piensa que eso más parece una ilusión que una realidad. Por lo general, los noticieros se especializan en crímenes, robos o tragedias. O sea, noticias deprimentes. El Evangelio de Marcos, en cambio, empieza dándonos buenas noticias. Lo más interesante es lo que ese Evangelio dice que son esas buenas noticias. Hoy, aquí, en Momento Decisivo. El Dr. David Jeremiah considera la enseñanza bíblica de que Dios nos ha dado buenas noticias al continuar su nueva serie, En busca del Salvador. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah para introducir su mensaje, Jesús, el que suple sus necesidades. Bienvenido a otra edición de Momento Decisivo. Hoy... Continuamos considerando el capítulo 1 del Evangelio de Marcos en el Nuevo Testamento. Tal como lo digo en el título de esta serie, es muy posible que usted se halle precisamente en la situación que describe el título de esta serie, En busca del Salvador. Hoy consideraremos el tema Jesús, el que suple sus necesidades. En realidad, la Biblia enseña que Jesús suple las verdaderas necesidades las cuales son importantes en nuestras vidas. Durante este mes de noviembre, voy a enseñar las lecciones que constan en un recurso que ya está en circulación en todas partes. El recurso es una guía de estudio que ya está en español y se titula En busca del Salvador. Anhelo que usted tenga su ejemplar. Puede solicitar y ordenar la guía de estudio, así como otros recursos para su propio crecimiento y desarrollo espiritual poniéndose en contacto con el ministerio por medio de nuestra página web www.momentodecisivo.org. Así que, con nuestros corazones abiertos para oír del Señor lo que Él dice en cuanto a este tema, aquí está la primera parte de la lección, Jesús, el que suple sus necesidades. En el amplio mundo de la poesía, el nombre de John Berryman se remontaba entre la élite de su siglo. Parecía que había logrado toda conquista que un poeta jamás puede hacer. Era un querido profesor universitario. Un premio Pulitzer reposaba en un anaquel en su oficina. Era famoso, tenía amigos y muchos seguidores. Al parecer, había hallado la olla de oro al final del arco iris. Pero un día helado de 1972 llegó a su estrofa final. Se fue a un puente en Minnesota, le agitó la mano un extraño y saltó para matarse en las heladas aguas del río Minnesota. Nadie pudo figurarse por qué un hombre tan prominente y exitoso haría tal cosa. A los 55 años, medio famoso y efectivo, dijo, «Todavía me siento muy mal por mí mismo». En uno de sus poemas escribió estas palabras, después de que se ha dicho todo y se ha dicho todo, el hombre es simplemente un montón de necesidades. Todos y cada uno de nosotros entendemos que tenemos un vacío en nuestras vidas y tenemos un intenso deseo de entender por qué estamos aquí. Pienso que por eso el libro Una vida con propósito ha tenido tanto éxito. ¿Sabían que se han vendido más de 30 millones de ejemplares de ese libro? En una ocasión hablé con el escritor y me dijo que cuando el libro apareció por primera vez y se popularizó, vendía como un millón de ejemplares cada mes. Y eso se debe solo a que se concentra en esta necesidad que todos deben saber. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? En la introducción, el escritor describe una encuesta realizada por el doctor Hugh Moorhead, profesor de la Universidad de Illinois, este filósofo les escribió a 250 famosos filósofos, científicos, escritores, intelectuales y les hizo solo una pregunta, ¿cuál es el significado de la vida? Algunos ofrecieron su mejor opinión y unos cuantos admitieron más tarde que simplemente se habían inventado algo, otros más admitieron con franqueza que no tenían ni la menor idea y hubo unos cuantos intelectuales que le escribieron y le dijeron, si alguna vez haya que es, por favor, me lo haría saber. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito? Aquí, en estos primeros versículos del Evangelio de Marcos, ha llegado el significado de la vida. Él está en la escena. Él no desperdicia ningún tiempo presentándose a sí mismo. Es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Empezamos nuestro estudio hoy en el versículo 14 del capítulo 1 y hablamos de Jesús y su mensaje. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entre los versículos 13 y 14, si usted suele marcar su Biblia, Debe poner una flecha como llamada porque entre los versículos 13 y 14 de Marcos 1 pasa casi todo un año. Como saben, los cuatro evangelios son cuatro relatos diferentes de la vida del Señor en esta tierra y no todos nos dan la misma información. Marcos omite en su evangelio todas las cosas que se nos dicen en Juan 1 al 4. En esos capítulos de Juan aprendemos unas cuantas cosas que no nos dice Marcos. Aprendemos que Jesús asistió a una boda en Caná de Galilea en donde transformó el agua en vino. También aprendemos que Jesús limpió el templo y aprendemos del encuentro de Jesús con Nicodemo y luego con la Samaritana. Eso no se halla en el Evangelio de Marcos porque Marcos no va a hablar de las cosas que sucedieron en Judea y Samaria. Él va a hablar de lo que el Señor va a hacer en Galilea. Así que las Escrituras nos dicen, en el versículo 14, que cuando Juan el Bautista fue puesto en la cárcel, Jesús fue a Galilea. Ahora bien, recuerden, Juan es puesto en la cárcel debido a todo lo que él había dicho en cuanto a los líderes de su día. Fue puesto en la cárcel debido a que habló la verdad en cuanto a la inmoralidad. A la larga, Juan, como saben, fue decapitado. Y al final de los primeros versículos del Evangelio de Marcos, Juan el Bautista de cierta manera se desvanece, Y el Señor Jesús pasa a la pista central. Juan el Bautista está en la cárcel y Jesús va a Galilea. Y cuando Jesús está en Galilea, empieza su ministerio predicando un breve sermón. El primer punto de su sermones es, las buenas noticias han venido. Marcos 1.15 nos dice que Jesús vino, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Estas son... Algunas de las primeras palabras de Jesús en su ministerio anuncia a todos algo que la gente había estado esperando oír por como cuatro mil años. Jesús dice, el tiempo se ha cumplido. Está fomentando un sentido de urgencia. El mensaje de Jesús respecto al reino de Dios es simplemente esto. El reino de Dios está aquí porque el rey está aquí. El Señor Jesucristo mismo era el rey de gloria. Había venido a esta tierra, Nacido de la Virgen María, no estaba listo para establecer su reino todavía, pero era el Rey. Ha venido a la gente de Galilea y empieza a predicar y les dice: El reino se ha acercado a ustedes porque el Rey está aquí. El reino está cerca porque el Rey está aquí. Un escritor lo dice de esta manera: El reino de Dios está al alcance de ustedes. Haga una pausa y piénsalo por un momento. Si usted hubiera estado ahí cuando Jesús predicaba, Podría haber extendido la mano y podría haber tocado al rey, el rey de gloria. Aquel que un día establecerá su reino sobre la tierra y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que él es el Señor de gloria. Así que, las primeras palabras que salen de la boca del Señor Jesús son «Es tiempo, está aquí, es urgente, el rey ha llegado, esto es serio». Él usa una palabra refiriéndose al tiempo. Es una palabra que quiere decir que es un punto crucial, un punto de clímax en la historia. El rey está aquí, el reino está aquí, alístense, algo importante va a suceder. Así que Jesús empieza su mensaje diciéndonos que las buenas noticias han llegado, pero luego nos recuerda en la misma frase que las buenas noticias tienen condiciones. Dice: Arrepentíos y creed en el Evangelio. La primera vez que Jesús aparece en el primer evangelio, en la primera instrucción que Él da, la palabra es arrepiéntanse. Y desde entonces y en adelante, en su más consistente mensaje, Jesús continuamente llama a las personas a que se arrepientan. No les habla simplemente a los dirigentes, a los escribas y a los fariseos y a los filósofos. Lo dice incluso a los pobres y a los oprimidos. Él dice que el arrepentimiento es el principio de la vida eterna. No oímos mucho, En cuanto al arrepentimiento en estos días, es algo que casi ha desaparecido en los mensajes, incluso en las iglesias evangélicas. Pero simplemente permítame asegurarme de que todos entendemos lo que es el arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir dar media vuelta completa. Usted se da completamente la vuelta y camina en la dirección opuesta. El arrepentimiento es llegar a un lugar en su vida cuando se da cuenta: estoy yendo por el camino errado. Y no se da la vuelta de manera subrepticia. De inmediato se da media vuelta, se arrepiente, gira 180 grados. A.W. Tosser escribió que Dios da nueve pasos hacia nosotros, pero Él no dará el décimo. Él nos inclinará a que nos arrepintamos, pero Dios no puede arrepentirse por nosotros. Él nos llama a que nos arrepintamos. A veces... Cuando se usa la palabra arrepentirse, de cierta manera usted se hunde en la silla y dice, ay no, aquí vamos de nuevo, aquí vamos de nuevo con ese asunto del pecado. No me gusta venir a la iglesia y oír en cuanto al pecado. Bien, quiero decirle algo que probablemente nunca ha oído antes en algún púlpito. El pecado son buenas noticias. Ahora bien, eso no quiere decir que usted debe ir a pecar, En realidad, no necesito animar a nadie en ese sentido, de todas maneras. Pero el pecado es buenas noticias. Y déjeme decirle por qué. Según lo dice un escritor, si usted viene y me dice, doctor Yeremaya, tengo problemas serios y todos tienen que ver con mi herencia, mi legado, yo no puedo ayudarle nada. Usted está atascado. Usted no puede tener nuevos padres. Su herencia es su herencia. Y si ese es su problema, ese es su problema. Algunos pueden hablar conmigo y decirme, ¿sabe yo soy como soy y la razón por la que soy como soy se debe a mi medio ambiente tal vez yo pueda hacer algo para modificar un ápice su medio ambiente pero no puedo cambiar su medio ambiente su medio ambiente es en donde usted está a menos que usted se mude a algún otro lugar o vaya a alguna otra parte eso es lo que es usted si está en su ADN y en su medio ambiente usted está atascado pero quiero decirle algo Si alguna vez se las ve con el hecho de que usted está en pecado, el Dios Todopoderoso tiene una respuesta para eso y puede ser curado. Como alguien lo dijo, el pecado son las mejores noticias que hay, las mejores noticias que podrían haber en nuestro predicamento porque con el pecado hay una salida. Existe la posibilidad del arrepentimiento. Usted no puede arrepentirse de la confusión o defectos psicológicos que le heredaron sus padres. Usted está atascado con ellos, pero puede arrepentirse del pecado. El pecado y el arrepentimiento son las únicas bases para la esperanza y el gozo. Es la parte para ser reconciliado, para relaciones personales gozosas. Usted puede nacer de nuevo. Esas son las buenas noticias en cuanto al pecado. El pecado es algo respecto a lo cual usted puede hacer algo. Si usted persiste en hablar de todas las cosas que andan mal en su vida, pues bien, eso fue lo que mis padres me dieron, o... Oh, Tengo una adicción a fármacos o lo que sea. ¿Sabe? Hay algo realmente liberador al decir simplemente, ¿sabe lo que anda mal conmigo? Simplemente soy un pecador. Estoy hundido en el pecado. Y cuando usted se acerca al Dios Todopoderoso con su pecado y se arrepiente, Él puede perdonarlo. Y puede quitárselo. Y puede aplicarle la obra de Jesús en la cruz. Y quiero decirle algo. No sea demasiado duro con el pecado. El pecado es buenas noticias, porque si usted sabe lo que es el pecado, y eso siempre es lo más difícil de admitir, y queremos llamarlo por muchos otros nombres, como saben, he sido más bien ineficaz últimamente. Vamos, deme un respiro, eso no es ineficiencia, es pecado. ¿De acuerdo? Y las buenas noticias en cuanto al pecado es que el Dios Todopoderoso le ama tanto que Él creó un plan universal increíble para lidiar con eso y usted puede recibirlo si simplemente... ¿Qué es lo que tiene que hacer arrepentirse dejar todo eso y la Biblia dice que cuando usted se vuelve del pecado arrepintiéndose hay un paso que tiene que dar no basta simplemente con arrepentirse de hecho si usted simplemente se dedica a arrepentirse todo el tiempo todo lo que va a lograr es llenarse de desesperanza y remordimiento así que el arrepentimiento es simplemente el primer paso dice arrepiéntanse y el segundo paso es creer en el Evangelio Arrepentirse quiere decir que voy a renunciar a la dirección en que estoy yendo y me detengo ahí mismo. Ya no voy a seguir en esa dirección. Pero creer es dar un giro de 180 grados, media vuelta y mirar al Dios Todopoderoso y a Jesucristo y marchar con Él. Creer es poner toda la confianza en Cristo, entender que lo que Él hizo en la cruz fue por usted y por mí. Y por todos nosotros, significa decir, ya estoy harto de esta vida, estoy harto de este pecado, estoy harto de las disculpas y de estar apuntalándome con galimatías psicológicas. Ya estoy harto de todo eso. Soy un pecador. Tengo que arrepentirme de mis pecados y tengo que mirar a Jesucristo que pagó en la cruz el precio de mi pecado y recibir su perdón. Cuando usted pone su confianza en Jesucristo, como alguien lo dijo, usted apuesta a Él su eternidad. Usted dice, creo de todo corazón que Él es quien puede perdonarme y decide recibir su perdón. Creer en las buenas noticias quiere decir que usted toma a Jesús por su palabra en cuanto a que es Dios y cree en Él. Así que el Señor Jesús vino con su mensaje y su mensaje fue que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. El Rey está aquí. ¿Quiere usted tener parte con el Rey? Arrepiéntase y crea en el Evangelio. Ese fue su primer mensaje. Básicamente hay solo un mensaje que en realidad importa, ¿verdad? Ese es el mensaje que todos tenemos que oír. Tenemos que recordárnoslo a nosotros mismos a menudo. Que Dios en realidad no tiene muchos mensajes. Tiene solo uno. Arrepiéntete y cree. Y entonces ustedes pueden llegar a conocer todo lo que Dios tiene para usted. Ahora bien, la Biblia. Dice que cuando Jesús dio este mensaje, estaba en Galilea. Estaba en un lugar en donde podríamos decir que había pasado muchos veranos. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han ido de vacaciones a algún lugar donde había un cuerpo de agua? Hacemos eso, ¿verdad? Bien, cuando era niño, solíamos hacer eso. Teníamos algunos lagos a donde íbamos. Luego, cuando nuestra familia era joven y todavía estábamos en la costa oriental del país, solíamos ir al otro océano. en el lado opuesto del continente en donde alguien nos dio permiso para usar su propiedad por dos semanas cada verano en agosto y por 12 años seguidos llevamos a nuestra familia a ese lugar y eran nuestras vacaciones el año pasado volvimos para ver si podíamos hallar el lugar y ya no existe Lo derribaron y construyeron allí edificios de departamentos fue un desencanto pero nos hizo recordar todo el gozo que teníamos cuando íbamos a es el lugar de vacaciones. Bien, pienso que Galilea era el lugar de vacaciones de Jesús, por así decirlo. Él vivía en Nazaret. Si alguna vez usted ha ido a Galilea, no hay lugar más hermoso al que se podría ir de vacaciones. Es un lugar muy hermoso que uno puede ver cuando va a Israel. Así que la Biblia dice que él estaba en Galilea y estaba caminando por la orilla. Así que retomemos la lectura, Marcos 1, 16.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 Le siguieron. Ahora bien, en la primera parte de este mensaje, en donde vimos a Jesús hablando del Evangelio, aprendimos a entender que la mayor necesidad que tenemos cada uno de nosotros es que necesitamos saber, en primer lugar, antes de que empecemos a entender el significado de la vida, que hemos sido perdonados y que tenemos una relación personal con Dios, que Dios nos creó con un vacío dentro que Él solo puede llenar y que tenemos que arrepentirnos y creer. Cuando nos arrepentimos y creemos, Jesús viene a vivir en ese vacío y empezamos a sentir el gozo que viene con la salvación. Pero después de que hemos sido salvados, ¿cuántos de ustedes saben que después de que uno ha sido salvado todavía hay unos cuantos anhelos en el corazón? Y esos anhelos, por lo general, son deseos de participar de alguna manera en la iniciativa del reino. Así que, Aquí no solo tenemos a Jesús y su mensaje, sino que también tenemos a Jesús y sus hombres. ¿No es interesante que el Señor Jesucristo desde el mismo comienzo traza su plan de sucesión? Él sabe que un día va a volver a la gloria. Así que Él desarrolla discípulos que continuarán con la misión del Evangelio mucho después de que Él haya dejado esta tierra. Aquí, en Marcos 1, empieza a seleccionar a esas personas esenciales que estarán con Él Los primeros dos discípulos que selecciona son Simón Pedro y Andrés. Quiero recordarles de nuevo que Simón Pedro está detrás del Evangelio de Marcos y él va a asegurarse de que se relata su experiencia antes de que cualquiera otra cosa suceda. La Biblia dice que Jesús está caminando por la playa y ve a Simón y a su hermano Andrés y ellos están echando sus redes al mar. Jesús los llama para que le sigan. Quiero tomar apenas unos momentos para que todos nosotros, especialmente los hombres, nos hagamos esta pregunta: ¿Qué clase de hombres llama Jesús para que les sirvan? ¿Qué clase de hombres se interesa a él en emplear? ¿Qué clase de personas recluta a él? Y quiero decirles, en primer lugar, que Jesús llama a hombres diligentes. ¿En dónde estaban estos hombres cuando Jesús los halló? ¿No estaban sentados en algún lugar orando que algo suceda? La Biblia nos dice lo que estaban haciendo. Eran pescadores. De hecho, en el mar de Galilea la pesca era la ocupación principal. Según Josefo, debe haber habido algo así como unos 131 barcos en el mar de Galilea cuando esto sucedió. El de Simón, Pedro y Andrés era apenas uno de ellos. Ellos estaban echando sus redes al mar. Y cuando Jesús pasa por ahí, los mira y les dice, oigan, tú y tú, sígueme. No los escogió de una vida de pasividad, ¿saben? A veces pienso que algunos piensan, pues bien, no sé si Dios quiere que le sirva o no. Voy a tomarme un par de años y orar al respecto. Por lo general no sucede así. ¿Saben ustedes dónde escoge Jesús a su gente? Él busca a alguien que está sirviendo lo mejor que puede en lo que está haciendo y echa mano de ese individuo, lo promueve a un lugar diferente. ¿Quiere usted saber cómo participar en las cosas de Dios? Dedíquese a lo que sea que usted sabe que puede hacer ahora. O usted dice pues bien soy apenas un mujer o soy solo un maestro de estudio bíblico dedíquese a aquello que Dios quiere que usted haga ahora simplemente busque ¿qué es eso? debe ser sencillo si usted no sabe qué es seleccione algo y observe lo que sucede Dios seleccione y recluta gente que ya es diligente haciendo lo que sabe hacer ¿lo ¿No entiende? estos hombres no estaban en una clase de discipulado No estaban en una reunión de oración preguntándole a Dios qué debían hacer. Aunque a veces es muy importante hacer eso. Ellos estaban pescando, porque pescar es lo que sabían hacer. Ahora, permítanme recordarles que Jesús ya había conocido a estos hombres. Ya había conocido a todos ellos, los cuatro. Había conocido a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Si usted pasa al Evangelio de Juan, capítulo 1, verá que él ya había estado con ellos. Ellos ya habían llegado a ser... Como lo diríamos hoy, cristianos, el llamado a la salvación para estos cuatro hombres ya había sucedido. Este no fue un llamado a la salvación, es un llamado al servicio. Este es un llamado al discipulado. Así que cuando llega a donde estaban estos hombres diligentemente sirviendo, Él los llama. Usted, que me está oyendo, es muy bueno en lo que hace. Es un increíble hombre de negocios. Dios le ha dado una mente muy inteligente. le ha dado gran energía, como dicen en los deportes. Dios quiere que usted tome eso que Él le ha dado y lo emplee para sus propósitos. Y si usted presta atención, el Dios Todopoderoso le extenderá su llamado en su vida. Él llama a hombres y mujeres diligentes. También Jesús llama a hombres decisivos. Jesús llega donde estaban estos hombres y luego... Dijo Jesús, venid en pos de mí, y dejando luego sus redes, le siguieron. Y luego, en el versículo que sigue habla de otros dos hombres, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Por cierto, ya hemos subrayado que aquí, en el capítulo 1, la expresión «y luego», o algo similar, «se halla once veces». Así que Jesús llega donde estaban estos hombres. Dos de ellos estaban echando sus redes y los otros dos estaban remendando las suyas. Jesús los mira y les dice, oigan, tú y tú, síganme. Ellos no dijeron, Señor, ¿podrías darnos una semana para orar al respecto? ¿Podríamos ir para hablar con nuestro rabino? ¿Podríamos hablar con nuestro predicador? No, la Biblia dice que Él los llamó. Por cierto, no los invitó. La expresión, síganme, es un imperativo, es una orden. Él no les dijo, si les gustaría, ¿por qué no vienen y me analizan? Como pueden ver, el Evangelio son buenas noticias. Pero, como estamos estudiando en este libro del Nuevo Testamento, esas buenas noticias no son solamente un reportaje de algún evento positivo que nos deja con algún sentimiento pasajero de bienestar, sino que es una persona, el Salvador Jesucristo, que ofrece una vida nueva permanente. Y no solamente un evento transitorio positivo. Continuaremos considerando este tema el día de mañana en una nueva edición de Momento Decisivo. Y no se olvide que usted puede obtener su ejemplar de la guía de estudio En busca del Salvador Incluye toda la información y mucho más de lo que podemos decir por radio cada día. La guía de estudio está disponible en nuestro sitio web. Comuníquese con momento decisivo para recibir toda la información que necesite respecto a este recurso o respecto a los demás recursos que tenemos a su disposición respecto a esta serie. Nos veremos de nuevo a esta misma hora y por esta misma estación.